Le he invitado aquí esta noche, por una razón, digamos, práctica. Usted representa lo que podría denominar, un mediador. Y la conclusión que obtenga de nuestra conversación quizás podrá liberarme. Para comenzar, debo advertirle que mi narración, contiene elementos negativos en su retrato, y desde una apreciación ordinaria, sería considerado un ser sin escrúpulos o sentimientos. Sin embargo, permítame decirle que, la sinceridad de mis palabras, tiene como único propósito, apartar la melancolía que todo hombre manifiesta, cuando es privado de cualquier sentimiento de placer, especialmente del sentimiento que produce el amor. Definía el amor Ambrose Beers de la siguiente manera. Amor, Insania temporaria curable mediante el matrimonio o alejando al paciente de las influencias bajo las cuales ha contraído el mal. Esta enfermedad, como las caries y muchas otras, solo se expande entre las razas civilizadas que viven en condiciones artificiales, las naciones bárbaras, que respiran el aire puro y comen alimentos sencillos, son inmunes a su devastación. A veces es fatal, aunque más frecuentemente para el médico que para el enfermo. Este inevitable trastorno, se intenta suprimir de inmediato, al sentir que su infalible flaqueza, genera precisamente lo opuesto. Y para lograr este cometido, se utilizan todos los recursos que se tiene al alcance, entre ellos, mentir. Mi relato hace referencia a esta afición, ilustre en la vida, y a las consecuencias de haber sido prisionero de ella. Y en mi libertad de excusar la mentira, correré el riesgo de ser clasificado de la manera que se prefiera.